Buen día, Pablo. Muy bien. Eh, Raúl, eh, desde la semana pasada,、eh, bancarios, bancarias de todo el país están en alerta y movilización por el tema paritarias. A ver, contanos. Sí, sí, en realidad este, se ha declarado el estado de, de alerta y movilización、eh, después de la última audiencia, que fue el jueves pasado, donde no obtuvimos ningún tipo de respuesta ni propuesta por parte de las cámaras empresarias. Con respecto al las, planteo o los temas que nosotros estamos tratando en ese ámbito, ¿no?、Ah, eh, habitualmente es uno de los primeros gremios que acuerda en el arranque del año、eh, una pauta y medio que marca un poquito、eh, lo que viene para los demás.、Eh, ¿Qué pasó esta vez? Sí, en realidad,、eh, habitualmente, años、eh, anteriores, lo que acordamos con las cámaras empresarias es el pago de un anticipo. Eh, por los meses de enero y febrero, a cuenta de lo que en marzo, que es donde se celebra el, el acuerdo, se pretende firmar el acuerdo que va a regir en, en el año en curso, este,、eh, no hemos tenido en esta oportunidad respuesta、eh, ni propuesta alguna、eh, sobre, ese, sobre ese tema.、Ah, y... eh, hoy, eh, quizá el tema que, que más nos está preocupando,、eh, y. Sobre eso estamos insistiendo nosotros como tema excluyente para acordar la política salarial del, del año en curso, es la afectación del tributo de impuesto a la ganancia que rige para la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras、eh, bancarias.、Ah, mira. Eh, eh, en ese caso, lo que estamos pidiendo que、eh, cada uno de los bancos,、eh, con sus、eh, propias políticas este, salariales, Este, asuma en parte o en, en su totalidad el grossing up para el reconocimiento del tributo de impuesto a la ganancia, sino、eh, estamos en una situación como ha pasado en año, años anteriores, que los acuerdos que nosotros logramos o las mejoras que logramos en el salario este, son objeto de, de la aplicación del tributo de impuesto a la ganancia y de ese modo nosotros contribuimos a, a, a la FIP.、Eh, De nuestro bolsillo, ¿no? Claro,、eh, o sea que、eh, superan el mínimo no imponible. Este que,、eh, de, de, de... El 90% aproximadamente el 90% de los trabajadores y trabajadoras b a n c a r i o s del país estamos este, dentro de, las, de los alcances、claro. del tributo impuesto a las ganancias. Y, y me decías que, está, que están proponiendo que se haga cargo la entidad bancaria, o sea, la, la, las entidades bancarias, si, digo,、sí. si no se modifica el mínimo. Sí, en realidad、eh, hay tres instituciones bancarias dentro de las que existen en nuestro país que、uh -huh. asumen el Grossing Up reconociendo el tributo de impuesto a la s ganancia. s Lo que nosotros estamos planteando hoy es que individualmente cada uno de los bancos、eh, asuma esta responsabilidad en parte o en su totalidad. ¿no? Claro, y esto、eh, ustedes lo, lo vienen planteando desde ahora o ya desde el año pasado o desde años anteriores. Nosotros, o sea, en, en nuestro caso、sí. eh, tenemos representación legislativa a través de tres compañeros del Secretariado General Nacional, como es el compañero Sergio Palazzo, Carlos Cisneros y Claudio Ormechea, que、eh, conjuntamente con otros diputados nacionales de Tracción Sindical ha presentado un proyecto de modificación del Tributo de Impuesto a la Ganancia, donde en caso de que así se le dé tratamiento legislativo y esto se apruebe, va a ser、eh, positivo para Eh, por lo menos、eh, poner más en claro y más razonable el tributo que nosotros e estamos haciendo. ¿no? Claro. Eh, ¿Qué significa este estado de alerta y movilización?、Eh, ¿Hasta cuándo es?、Eh, ¿Hay próxima reunión de paritarias? ¿Cómo viene? El, el próximo jueves,、eh, o sea, el de mañana, mañana.、Eh, uh -huh. eh, nuestros paritarios tendrán una nueva reunión con las cámaras empresarias donde nosotros esperamos que haya algún tipo de propuesta. En caso de que. Este, no haya propuesta. Este lunes、eh, pasado hicimos el plenario de secretarios generales donde hemos facultado al Secretariado General Nacional que este, determine las medidas de acción directa que tiene que corresponden.、Claro. Eh, que, eh, están e pidiendo este anticipo de enero-febrero para después sentarse en marzo.、Eh, ¿Ya hay un número de lo que necesitan? No, lo que se está esperando es este, que el Gobierno Nacional publique el. Porcentaje de inflación que da para el, el mes de enero,、uh -huh. que en los próximos días lo van a estar publicando,、sí. donde nosotros haremos valer el acuerdo del año pasado, donde las cámaras se comprometen a actualizar los salarios、eh, de acuerdo al ritmo de inflación y no, poder, no、ah. perder el poder adquisitivo, ¿no? que es el acuerdo del paritario del año pasado. Claro, con una especie de cláusula gatillo, así con, con la inflación. Sí, en realidad hay que marcar una diferencia, o sea,、eh, no es una cláusula gatillo, sino que es una cláusula de actualización salarial,、uh -huh. la diferencia que existe entre esta, porque hay un error de concepto con respecto a eso. La cláusula gatillo se entiende de que los salarios se retrotraen al comienzo del acuerdo y se aplican los ajustes en todos los meses que、eh, rige ese acuerdo. A diferencia de una cláusula de actualización, que es cuando la inflación supera el monto acordado en porcentaje del acuerdo salarial, se actualiza a partir de ese mes.、Ah, no no sé si es clara. Sí, clara, sí, sí, Eso, clara eso clara es lo que tienen、clara. ustedes,、eh, s、sí, sí. bancarios. Bien. Sí,、eh, sí. Antiguamente teníamos cláusula gatillo, pero a partir del de año 2019、eh, se firma como cláusula de actualización salarial.、Eh, bien, o sea que el año pasado no perdieron contra la inflación el salario. Hasta este momento venimos empatados. Bien, b i empatados. n e Bien, y, pero con el tema de ganancia s vienen perdiendo. Y sí, claro. Sí, nosotros en realidad un, un gran logro como es el, el pago del día del bancario, que es un, este, es un pago que recibimos anualmente, que se acuerda、eh, en paritarias,、eh, prácticamente se lo lleva íntegro、eh, el tributo de impuesto a las ganancias, con lo cual nos parece... Sumamente injusto. n ¿no? claro, Bien. o Así que la expectativa es en la reunión de mañana,、eh, Raúl. Sí, sí, ma mañana tendremos esta reunión y en caso de no lograr un acuerdo, ya el Secretariado General Nacional va a determinar las medidas a seguir. ¿no?